Continuidad ah, de pero ¿sabés maneras. qué nos pasa? Vamos a saludar a Martín Rodríguez, que es eh, el otro Martín Rodríguez, que no es tan nuestro. Martín Rodríguez, ¿cómo te va? Tinta Limón, ¿qué haces? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, nos confundimos todo el tiempo porque acá nuestro movilero se llama Martín Rodríguez y es este y es Martín Rodríguez igual que vos. Entonces... Pues bueno, es un genérico. Bueno, un para genérico. nosotros Martín Rodríguez es un eh, analista político de cabecera, vamos a decirlo así, te seguimos en donde podemos y como podemos y siempre nos gusta tu mirada que honesta, si sí, me atrevo a decir eso, y luminosa en algún sentido, así que nos, nos encanta tenerte hoy Ahí, para que nos cuentes eh, qué crees que se define a grandes rasgos en la elección de hoy bueno se define lo, lo, lo que se define en toda elección de medio término de un gobierno que es la confirmación de un rumbo en primer plano o sea todos los gobiernos fuertes el, el gobierno de alfonsín como el gobierno de, de Menem, el gobierno de kirchner definieron en esa primera elección casi te diría la solidez sobre todo me diría sobre todo menem y kirchner en algún sentido porque marcaron un, un, un camino Eh, y, y, un, y te diría la ruptura en el caso de quisna ¿no? con el dualismo si son son elecciones muy importantes en este caso no no, no están exentas de esa importancia bien eh, ¿y, y cómo ves que, que pueda seguir Este, el peronismo después de esto e incluso cambiemos porque uno ve que más allá del resultado una de las de los alivios políticos si se quiere de cambiemos es poder, de, poder descansar en echarle la culpa de todo al kirchnerismo o en fijar el kirchnerismo como la, la opción mala y entonces bueno, estamos nosotros para reemplazarlo eh, de, interpretás que esta elección supongamos que el kirchnerismo no sale bien parado y que sale derrotado en la provincia de Buenos Aires interpretás que el macrismo, o cambiemos, va a tener que armarse de nuevos argumentos para sostener el poder? A ver, vamos por partes. Uno dice, hubo una elección, hubo la elección de las PASO, donde marcó una tendencia, o se marcó un, un, claro. un, un, hubo un resultado un tanto sorprendente, un poco por encima de las expectativas optimistas y pesimistas que podía haber en torno al gobierno. Eh, estamos en una elección general, se confirma esa tendencia, se aumenta, bueno, yo a esta hora... La, la, la información que tengo, las cosas que me llegan es que sí, es que se confirma esa tendencia. Entonces, sobre esa hipótesis opino, y sobre esa hipótesis opino que efectivamente de, de confirmarse esa tendencia el peronismo entra en una zona eh de, de digamos de de crisis eh más real que la que tuvo en 2015 bajo la, o sea, un resultado que tuvo una interpretación apresurada, una interpretación casi como si el triunfo de Cambiemos hubiese sido un accidente histórico, ¿no? especie de, de, de, de, de deriva ideológica que recibió la sociedad argentina y que podía ser corregida muy prontamente por dos vías, tanto por los efectos de las nocivos de las políticas económicas de Cambiemos como por la recuperación de un liderazgo en la, en la figura de Cristina, un liderazgo opositor. Bueno, esto las dos cosas se muestran mucho más complejas de lo que parecía, es decir, los efectos nocivos de la economía, hay efectos nocivos de la economía, también hay efectos positivos para algunos sectores de la sociedad, y además, como, como, como vamos aprendiendo a lo largo de la historia, la economía no es lo único, es, decir, es cierto que es la economía estúpido que es la famosa frase clintoniana, sí. pero también habría en la misma frase un anverso que diría no es solo la economía, estúpido, no es decir, uh -huh. hay como las dos cosas. Entonces, y por otro lado, la la el liderazgo eh sintético de Cristina muestra un límite, ¿no? En cuanto a la posibilidad de recuperar un polo opositor que tenga vocación y y y, for, y digamos que se formule como alternativa de poder. Eso va a tener incluso Cristina ganando en la provincia, en un triunfo ajustado, que podríamos pensar que en todo caso la hipótesis más optimista de Cristina sería esa, la de un triunfo ajustado, muestra los límites de esa construcción. Entonces estamos ante una situación donde el peronismo eh, tiene que evaluarse en una crisis, tiene que reconocer la crisis, no es decir casi diríamos si reconocemos el problema empezamos a solucionarlo, y tiene que pensar que hubo otras experiencias históricas, donde es verdad que hubo crisis, caso, diría, tomaría la historia del 83 para acá, el caso de la derrota con Alfonsín, la derrota con, con De la Rúa, pero... Me parece que en esas dos situaciones hubo figuras políticas y hubo una un esfuerzo del peronismo colectivo, llámese la renovación peronista, llámese Menem, llámese Dualde, que tuvieron la voluntad y, diría, la inteligencia de resolver los dilemas que tenía que resolver el peronismo para volver al poder. Hoy yo creo que estamos en una situación donde ese ese esfuerzo todavía no se ha hecho. Claro, y, y por otra parte las figuras también... Escasean, es difícil imaginarse un líder de un peronismo si no fuera eh, Cristina, que, que es líder del espacio que sea en este momento, pero tiene claro. esa impronta. Pero el peronismo cuesta encontrar otra figura que pueda unificar. Seguro, incluso hay, a lo mejor hay figuras de conducción, en el caso de Cafiero, por ejemplo. Cafiero no fue una figura... No le ofreció el peronismo la vuelta del triunfo, le ofreció un camino. Es decir, no le ofreció al peronismo... De hecho, Cafiero... Eh, al final no ganó la interna, al final un, un hombre como Menem, que era mucho más complejo en algún sentido, un, un hombre más zigzagueante, más resbaladizo, como era la figura de Menem, fue la que la que obtuvo eso y después ya sabemos lo que pasó, 10 años de gobierno. Es decir, tal vez no es solo el problema de resolver en el peronismo la vuelta al poder, sino también un, una centralización de los problemas. Y la renovación peronista fue, de algún modo, la adaptación del peronismo a la democracia, ¿no? en sí, ese sentido cumplió un rol histórico que no puede ser diseñado y creo que la figura de Cafiero para mí con, con justicia es reconocida en eso Ahí está, o sea que muchas veces este Martín se trata también no solo de encontrar al mejor, sino de articular el candidato que se puede articular con la realidad, con lo posible en el momento, un momento que ahora además tiene tanto que ver con las redes sociales y con la comunicación. Por ejemplo, digamos, en eso, en eso hay que ser cuidadoso también, ¿por qué? Porque también una tendencia que, que abriga el peronismo es que uno podría homologar la comunicación política de Cambiemos al interior del peronismo. En algún sentido el Frente Renovador y en algún sentido eh, con, con más de, de, hecho más de apurada Unidad Ciudadana intentó eso. Me parece que lo que hay que pensar es, ¿qué le dio Durán Barba a Cambiemos? ¿Cómo creó Cambiemos? ¿Es solo una política? Es, es, ¿Le dio solo una tecnología al PRO? Yo creo que no, que le dio una filosofía política. Eh, esto no esto no necesariamente engrandece su figura pero la ajusta más a la realidad a la figura de durán barba digo durán barba es un hombre que tiene una que reúne en su, en su ideario político que uno lo puede leer en sus libros que son libros súper entretenidos accesibles y necesarios de leer para los que nos interesa la política ahí reúne una reúne valores si su hombre que imagina que la política hoy reúne ciertos valores eh, hay que leer esa en esa clave Hay que leer era cambiemos en esa clase es decir si nos cre nos quedamos creyendo que cambiemos es solamente un programa neoliberal más una comunicación eficaz nos quedamos con una parte es decir hay algo más que eso y me parece que en ese sentido hay que hay que entenderlo y en ese caso creo que el peronismo tiene que hacer un tiene que hacer un proceso político no bien, Martín te agradecemos sabemos que será también para vos un día de laburo y eh, si querés agregar algo más más vale que podés hacerlo, nos gustaría si querés una reflexión eh, referida a la situación de Santiago Maldonado saliéndose de las especulaciones que tienen que ver con la autopsia y demás si sí. no, desde el punto de vista político no le tenemos miedo eh, hoy es, todo el día escuchando esto del aprovechamiento político del cri del crimen o de, o de la desaparición o de la aparición del cuerpo de Maldonado la verdad que eh, bueno consideramos que es un tema político y por eso también te pedimos una reflexión. No, mira, esa discusión sobre si es un tema político no, eso, eso es una chicana, es una chicana pegajosa, es una chicana difícil porque es una chicana eficaz, no que recibimos aquellos que tenemos una preocupación sincera que creo que es un, un enorme una enorme parte de la sociedad y diría una enorme parte de la clase política que tiene, tiene una preocupación sincera por lo de Maldonado. Segundo, se tienen que ir confirmando paulatinamente cuestiones, uno puede decir... Una parte de la evaluación política decisiva depende de los resultados que vaya dando la autopsia, pero otra parte es una evaluación política que ya podemos hacer, que tiene que ver con el tratamiento que tuvo el caso de parte del gobierno y de parte de sectores del de los medios que son oficialistas. Y yo creo que en ese sentido ya tenemos un saldo, fue espantoso. no es decir Fue un tratamiento eh muy eh, nocivo sobre el caso, primera cuestión. Y segunda cuestión, un, uno dice, bueno, vamos a ver hoy el resultado, todo esto es hipotético cuánto poder ha influido o no en las en las elecciones. Bueno, yo ahí diría no no sinceramente, con sinceridad, puro a puro pronóstico no evalúo que haya sido tan decisivo en la influencia a último momento de un giro de los votos, pero sí creo que va a generar que de confirmarse las cosas que uno prevé que se pueden ir confirmando en el tiempo y de lo que ya sabemos sobre el tratamiento que tuvo el caso, es una marca histórica en este gobierno, es decir, es una marca histórica como como muchos gobiernos han tenido marcas históricas, como Menem tuvo a José Luis Cabezas como el Quisnerismo tuvo a López o tuvo a Mariano Ferreira, ¿no? A pesar de, de digamos lo que se pueda decir, como muy, como todos los gobiernos han tenido marcas fuertes sobre su accionar, sobre su relación con las fuerzas de seguridad, sobre su relación con la protesta social. Menem también tuvo a Teresa Rodríguez, Menéndez tuvo a Víctor Choque, Menéndez tuvo al soldado Carrasco, Menem, es decir, son marcas históricas que que como si uno imaginara que el gobierno es un cuerpo, bueno, esa marca está en el cuerpo del gobierno. Ahora, ese efecto histórico no es no se hace sentir todavía en una elección. Bien. Muy bien, en el caso de, de Dualde, bueno, tenemos a este Sí, me hablar. Costequi Santillán. Y Santillán desde ya, pero fíjate la reacción de Dualde, Dualde entendió que ya había un límite. Es decir, Dualde fue un político eh te diría en muchos sentidos prudente y temeroso que caminó sobre una cornisa. Él era un hombre adicto a las encuestas y caminó sobre una cornisa que era la demanda de orden en un país que simultáneamente tiene un consenso en torno al no matarás del Estado. Es decir, en Argentina no no quiere decir que las mismas personas piensen las dos cosas a la vez, pero tal vez existe tanto un consenso en torno al orden, o se va construyendo un consenso en torno a... no nos pueden cortar la calle cualquier grupo, eh no puede... es decir, una cantidad de cosas que hacen al ordenamiento de lo público, y en simultáneo hay una sociedad, un sector de la sociedad muy sensible y con mucho poder simbólico para hacer sentir su su rechazo a las acciones represivas desmesuradas del Estado. Entonces, Ubald de Camino sobre esa cornisa se dejó llevar por el canto de sirena del del, del punitivismo y también entendió que esa sesión que hizo él en la fuerza de seguridad fue su límite. En ese sentido reconozco, a pesar de que Ubald después imaginó futuros para su gobierno, para su para su figura política, pero también en ese momento entendió que su gobierno estaba terminado. En eso creo que con el dolor de Darío y Maxi encima, también hay que hacer un reconocimiento sobre Eduardo y que además yo, mi opinión personal, e histórica, es que fue un buen gobierno. Es decir, que incluso sobrevive esa marca trágica. Perfecto, perfecto. Es muy claro, Martín, te agradecemos. Eh. Te agradecemos. Bueno, le mando un abrazo enorme y mucha suerte hoy porque va a ser un día difícil para... Va, un día de mucho laburo para todos. Bueno, che, y escúchame, eh, hay un compromiso de que vengas a La Pampa en algún momento. Eh. Eh, a mí me encantaría. Y bueno, yo ya te lo dije, hemos hablado. Hay que organizamos algo y, y hacemos un encuentro ahí me, me encantaría bueno dale queda no conozco la provincia de la Pampa es una provincia que mecan y se los digo de verdad no no es por ser de máúgico pero me, me encantaría conocer me encantaría conocerlos a ustedes así que cuando quieran organizamos listo está agendado y lo vamos a concretar gracias de vuelta un abrazo, abrazo gigante muchachos